ABSA realizará obras en 10 y 79. La empresa informó que hoy realizarán tareas de reparación en la intersección de calle 10 y 79 en La Plata. Los trabajos podrían afectar con baja presión o falta de agua a la zona comprendida entre calle 9 a 13 y de 77 a 86 desde primeras horas de la mañana. Ante esa situación se aconsejó realizar las reservas de agua pertinente y restringir el consumo para la hidratación y quehaceres domésticos esenciales. la provincia conformará el Colegio de Acompañantes Terapéuticos. Aunque en Buenos Aires la Ley de Ejercicio de Acompañamiento Terapéutico no está sancionada, el anuncio implica un reconocimiento para trabajadores en ejercicio y profesionales que se encuentran en formación. Radio Futura habló con Juan Pablo Banfi, acompañante terapéutico del Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. Lo que sucederá, eh, más allá del empadronamiento, es poder empezar a debatir con más criterio y de fondo también... un o el reconocimiento legal de una ley de ejercicio a nivel provincial. Ajá. Y Provincia de Buenos Aires sigue siendo una de las 10 provincias que todavía no tienen ley y que eso también, bueno, condiciona mucho lo que es la precarización, la tercerización Qué, o, claro. o cierto abuso que se hace muchas veces de los privados y, y de las obras sociales. El debate de fondo también y ahora con este con esta cuestión de, de, de los 10 años de la ley de salud mental los procesos sí. de transformación a nivel sí. provincial es qué característica sanitaria y qué perfil sociocomunitario comunititario se, se intenta pelear también para poder ser parte de los procesos de transformación a nivel público un servicio que informa más cerca, más cerca. anunciaron inversiones para avanzar con la puesta en valor del Paseo del Bosque. La diputada nacional Victoria Tolosa Paz ratificó un plan de inversiones para avanzar con la puesta en valor del Paseo del Bosque. Tolosa Paz también adelantó los lineamientos generales de un plan de renovación integral del corredor Vial San Carlos. Es un eje clave en materia de interconexiones mediante la circunvalación con el casco fundacional. Este proyecto cuenta con financiamiento del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. El plan prevé una doble mano con rampa para el tramo que une la avenida 32 con la calle 138 y 155 y asfalto de dos carriles con nuevos refugios de colectivos con accesibilidad luminaria, renovación integral de veredas y obras hidráulicas.